No fue solo un dream, los ninjas de portada en el magazine sin rosca los puse a pasar revistas Don Rolling, puse tu rabia a comer ravioli, indigestión diarrea por los promotores. Por tu culo el ukelele, soy tu entrenador personal, no me sirve si no te duele. Pagan payola para insultar mujeres, Houston, tenemos problemas radiales, sudando todo me lo he ganado desde niño, ya que en mi barrio nunca llego nada, domicilios tibios, esto está lleno de fajardos, todos son iguales, no puedo diferenciarlos, tu música. La puta de la fiesta, cualquiera se la baila, pero nadie la respeta. Hijos de Yatra, su mayor talento el malgastar la fortuna de papá. Yo en mi tierra sí soy profeta. Ustedes publican sold out, pero regalan las boletas. Doy tutoriales de rap, se llaman alcohólicos. Aprendes a ser money sin hacer ridículo se todo te lo mi caballo La finca no está en venta Agua cero en mayo Todo te lo llevas En silla mi caballo Este es mi terreno, cizaña no siempre, en este suelo si crece un talento Lo marchitan y lo revenden como monguito el único Mis espinas me defienden, mi música no serviría de nada en el mundo si nadie se ofende Él, Eres lo que dice, no es solo decir, parecen actrices pésimos, papeles los vuelvo origami Quieren chantajearme a mí diciendo que si sí, sigo así Nunca voy a ganar un Grammy, por baratijas yo no vine aquí Juegan de hueveros y no saben definir Disqueras que solo saben comprar Han ofrecido plata por mi música, pa' que la haga mal Una industria dirigida por sordos sin alma Que te dicen que escuchar, te contratan por la metadata, te dan un adelanto de dinero por tu retraso mental. ¿Quién se asoma mi ventana? Bra, bra, no era nadie, pa, just a in my window. Bra, no, no, no, no, no, Todo te lo llevas En silla mi casa en, venta. Agua en mayo, todo te lo llevas, en mi caballo la finca no está en venta. Oh, mm -hmm. oh,